La institución siempre ha planteado que la seguridad, la pobreza eh, son eh, cuestiones sociales, son relaciones sociales eh, y por supuesto en la medida que desde el Estado no se acomete con esa visión, eh, se sigue eh, abonando en todo el país, no solamente en Carlos Paz, eh, La, las cuestiones de los delitos, de los femicidios, de, de la violencia institucional, de la violencia de género, de la violencia por la diferencia social, de la pobreza. Eh, no hay solución en la medida en que no eh, haya una modificación del rol del Estado y que, por supuesto, la sociedad civil organizada tiene que eh, generar espacios. Siempre cuando ocurren estos casos existe un momento de rebeldía eh, social, se ocupan los espacios públicos, se mezcla el dolor con la reflexión, se restablecen lazos sociales eh, y la, el colectivo de la copia, el hecho de ser una compañera, eh, respondió con un, con un día de reflexión, reclamo y movilización que fue sumamente correcto, motivado por su gremio eh, y, se, y se propuso hacer una marcha ante la Fiscalía, silenciosamente, eh, reclamando justicia, reclamando eh, una respuesta por parte del Estado ante los hechos, los crímenes la, y también eh, reclamar eh, prevención, que tiene que ver, lógicamente, para nuestra concepción, con mejorar las condiciones sociales, revertir eh, este proceso de individualización que el mercado plantea eh, y, y que los actores sociales eh, identifiquen eh, las causas de los problemas y que se establezcan espacios de resistencia, lucha, eh, generación de propuestas, eh, en ese sentido es... Se,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 dejar de perversamente declamar eh, una, un rol y hacer todo lo contrario en los hechos. Uh -huh. eh, por eso, a pesar del dolor que una, que una muerte, una injusticia más en una mujer joven eh, sacude al cuerpo social de la cooperativa, surge una, una medida que es la movilización, la reflexión colectiva. Eh, Y surge también esto, no fue, no es el caso aislado de Ingrid, sino el de Andrea, el de Hernán, el de la, la, la, la violencia que sufren los jóvenes cuando salen por la noche, el código de faltas, eh, bueno, la, la, los femicidios como violencia de género, ¿no? Una cosa que evidentemente surge en el caso de Andrea y de, de, de Ingrid, se ve uh -huh. eh, qué hacemos eh, los, los vecinos cuando vemos estas cosas, cómo nos hacemos los, los otarios, miramos para otro lado, nos encerramos adentro, eh, o denunciamos, nos solidarizamos, actuamos, utilizamos los instrumentos institucionales con que se cuentan. ¿no? Uh -huh. eh, no se puede mirar para otro lado. En ese sentido yo creo que ha sido que es desde el dolor una respuesta mucho más sana uh -huh. el hecho de que sea el tercer caso por lo menos que se dé en, en el Cerro de la Cruz ¿no? como, teniendo como el mismo escenario digo, nos lleva a preguntar digo, ¿Qué es lo que, si bien hay una problemática generalizada digamos, en Carlos Paz ¿qué es lo que pasa? bueno, pasa yo creo que es lo mismo que pasa en el, en el resto del país eh, y que se toman lugares icónicos A veces uno dice, ¿por qué se suicida en el embudo? Eh, ¿Por qué lo, cuando se produce un, un suicidio, después hay dos? Uh -huh. Bueno, también el rol de la prensa. ¿no? Esto es, eh, los, los que están en situación de depresión, que son muchos, ¿eh? somos muchos. Uh -huh. Cuando se, se informatiza, se informa sobre un suicidio en un determinado lugar, ahí no más poco tiempo otro suicidio. Uh -huh. Se repite. Por eso, ¿cuál es el rol de, del servicio público de la comunicación? ¿No? Uh -huh. ¿La banalización? ¿La prevención? ¿Cuál es? Uh -huh. eh, esto pasa lo mismo, el Cerro de la Cruz no es ahora. Se ha suicidado mucha gente en el Cerro de la Cruz, uno de los lugares que históricamente se ha utilizado. Yo me acuerdo de la mujer de un compañero, Jano, en la década del 80 y después se ahorcó ahí en esa zona, después poco tiempo hubo otro. ¿No? ¿Qué pasa con la cruz, la cuestión del calvario? Esta? Mm. ¿No? Tiene, todo, tiene todo que ver, ¿no? ¿Cómo analizamos que se utilice un lugar para producir un crimen, para, para que se produzca suicidio, para que los hechos luctuosos se determinen con tal o cual lugar? Uh -huh. Eh, yo creo que eso es una, por supuesto, una disquisición sociológica, pero que lógicamente los organismos responsables tienen que, que tomarlo. Hay lugares, uh -huh. ¿no? Hay lugares que llaman a que se produzcan ciertos hechos de violencia y en otros que se tapen. Nora Dalmazo en un country, Bel, María Belsunce, ¿no? Eh, la, la, la psiquiatra, psicóloga que también, o sea, no, es, no son hechos aislados, son hechos que tienen un componente que los une lo mismo que los lugares donde se producen. Hay que revisar esto, porque en el Cerro de la Cruz, ¿no? ¿Qué representación en el imaginario colectivo tiene el Cerro de la Cruz? ¿Qué importancia le tenemos que dar como Estado, como sociedad a estos lugares? Hay que monitorearlos, ¿cómo se monitorean? Eh, son todas preguntas que se pueden llegar a hacer. ¿Cómo se monitorea, inclusive hasta el embudo, ¿no? lugares donde yo creo que hace 15, 20 días también hubo otro caso, detuvieron a una persona que se quiso tirar? Uh -huh. eh. Pero prevención entre, ya con lo que he hecho casi consumado. Uh -huh. Pero ¿por qué se producen estas depresiones? ¿Por qué se produce la violencia de género? ¿Por qué se produce todo esto? Y seguramente ahí está la raíz social. Uh -huh. ¿Cuál es el rol del Estado en el sentido de prevenir? Con más palos, con más represión, con más... No, uh -huh. ni el un malthusianismo, uh -huh. ni la, lo que planteaba Lombroso de la genealogía, la morfología del criminal, uh -huh. no identificarlo por sus rasgos corporales. Bueno, eso... La ciencia social está uh -huh. hace tiempo descartado, pero siguen los organismos identificando por el color de la piel, uh -huh. ¿no? eh, por si usa, se si usa o no se si usa gorra, la peligrosidad de las personas que son diferentes, inclusive por eh, la negritud, uh -huh. la mayor cantidad de pigmento, ¿no? que justamente tiene que ver con los guetos de pobreza, uh -huh. el Sanjón, ¿no? todos estos lugares. Eh, Eso hay que analizarlo muy profundamente, multisectorialmente, donde el rol del Estado tiene que estar interpelado sin ninguna eh, duda. Y, por supuesto, las institucionalidad, o sea, los organismos de la sociedad civil y la sociedad en general, ¿no? ¿Cómo, cómo damos respuesta a esta problemática que tratan de plantearla en términos aislados. ¿Es el caso Ingrid Dosa, o es el caso... de.? O es el caso de eh, Andrea Castaña o de Hernán, eh, y en realidad no es así, ¿no? Eh, no hay que aislarlo, no hay que blindar a los poderes para que se defiendan, la justicia que se defienda hacia Broquel, le defienda a sus fiscales, el gobierno para que se defienda porque se siente interpelado, hay que integrar y bueno, buscar soluciones. Uh -huh.